10 con 40 zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Sacó un cigarro algo extraño De esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora Y me dijo por un tiempo cree que por rico puede venir a engañarme no caigaste por amor es debe de levantarse le dije cuente con un servidor si lo que quieres vengarse y me sonrió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 Despues de un par de tequilas, veremos que es lo que pasa Para que describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Y un poco mas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 Que es lo que hace un taxispe cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar. Y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar.